Nosotros no queremos retornar a las prácticas del neoliberalismo, que es lo que se está planteando con esta reforma. Esta reforma trata de volver a, a, los, a los pilares de la Ley Federal de Educación, con recorte de presupuesto, con quites de materias específicas como historia, como biología, como psicología,、eh, con políticas que apuntan básicamente a vaciar la escuela pública, ya que hoy en día la situación esté en un 50% de escuelas privadas en la, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el número. El porcentaje más grande en todo el país,、eh, eso es político. Político es las, son las intencionalidades de vaciamiento, político es、eh, que el gobierno su ejecute presupuesto para el material de limpieza, político es que las empresas de mantenimiento no arreglen los colegios. Y yo, como estudiante del Mariano Acosta, y en tonos muy enojados, me parece, porque es la realidad que estamos v i viendo, somos políticos y lo que le planteamos es que. Hay un espacio, por ejemplo, que se llama Siberia, que es、no、un espacio donde、no、tiene e x c e c i ó n y donde hay cortes de luces que, que son, digamos, cotidianos. En zona s u r h a y colegios q u e necesitan、eh, edificios completos, ratas. Nosotros vamos a luchar políticamente porque se reintegren la, los contenidos que consideramos necesarios. Vamos a luchar políticamente por los, los edificios y vamos a luchar políticamente contra la precarización laboral de los, nuestros docentes.